Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios» sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. ¡Gracias! Brevemente, una explicación que nos ayuda a entender bien o mejor este Evangelio. El pueblo judío, en la época en la que estamos escuchando, en la que vivió Jesús, se encontraba bajo la dominación del pueblo romano. Eran sus esclavos. Pasa que los romanos respetaban mucho la libertad de aquellos pueblos que estaban bajo su, eh, bajo su yugo. Eran sus esclavos, por decirlo de alguna manera. El imperio romano les imponía, entre otras cosas, el pago de los impuestos. Esos impuestos que iban, por supuesto, al emperador. Y al emperador se lo llamaba el César. El César es el emperador de los romanos. Entonces estaba esta discusión entre los judíos. Si pagamos los impuestos, estamos renegando de nuestro pueblo. Estamos aceptando de algún modo a este imperio que nos tiene subyugados. Y por eso, pagar los impuestos para los judíos significaba algo así como una traición a su propio pueblo. Si no pagamos los impuestos, nos vamos a ver castigados por el imperio romano. Los fariseos, jefes de los judíos, tenían ganas ya de matar a Jesús. Pero no sabían bien cómo hacer para arrestarlo. Y por eso le propusieron esta trampa. ¿Tenemos que pagar los impuestos o no? Y llevaron con ellos a unos oficiales romanos. Vengan, vamos a preguntarle a Jesús a ver qué dice. ¿Tenemos que pagar o no? Y era una trampa, ¿por qué? Porque si Jesús dice, sí, hay que pagar los impuestos, entonces ellos iban a acusar a Jesús de traidor ante el pueblo judío y el pueblo lo iba a despreciar y lo iban a apedrear. Ahora... Si él decía, no, no hay que pagar los impuestos, entonces le iban a decir a los oficiales romanos, miren cómo es un rebelde y promueve la rebelión entre el pueblo. Y los romanos lo iban a encarcelar y después seguramente ejecutar. De manera que estaba todo armado para que Jesús contestara y fuese preso. La respuesta de Jesús va por arriba de todo esto. Y les dice... Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso nos ayuda a entender un poco este Evangelio. Pero la respuesta de Jesús va mucho más allá de lo que estos judíos le propusieron. La pregunta de los judíos empieza así. Dice, Maestro, sabemos que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Por eso venimos a preguntarte. Y eso es verdad. Jesús es el Maestro que enseña con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Cómo hay que vivir para estar con Dios? Entonces esa respuesta que da Jesús... ...den al César lo que es del César... ...den a Dios lo que es de Dios... ...es una enseñanza de cómo hay que vivir. Vamos entonces hoy a alejarnos un poco... De esa afirmación de Jesús, den al César lo que es del César. Y nos vamos a quedar con lo esencial, Jesús nos dice, vivan dando a cada uno lo que corresponde. Vivan devolviéndole a cada uno lo que corresponde. Y por eso diríamos, den al César lo que es del César, den a sus familiares lo que es de sus familiares, den a sus amigos lo que les corresponde como amigos, den a Dios lo que les corresponde como Dios. Tomando esta enseñanza, hoy propongo tres preguntas para hacerle a Jesús. La primera sería poniéndonos, yo diría, en el lugar especialmente de las madres este día. Sirve, por supuesto, para madres y padres. Y le preguntamos, Señor, ¿qué hay que darle a los hijos? Porque Jesús hoy le diría a las madres, den al César lo que es del César. Capaz alguna tiene un hijo que se llama César, pero si no le decimos, den a sus hijos lo que es de sus hijos. Queridas madres, den a sus hijos lo que es de sus hijos, lo que sus hijos se merecen. ¿Y qué significa esto? Dar a los hijos lo que ellos se merecen. Hoy les invito, especialmente a las madres, descubrir que la maternidad es un regalo de Dios y es una tarea a realizar. Es una misión en la vida. Ser madre es tener una misión, una misión que Dios encomendó y que tiene mucho que ver con los hijos. ¿Qué tenemos que dar a los hijos? ¿Qué tienen las madres que dar a sus hijos? En primer lugar, parecería más que obvio, pero hoy tenemos que afirmarlo con mucha fuerza. Las madres tienen que darle a sus hijos la posibilidad de nacer. Es lo primero. Si Dios te ha regalado el ser madre, el estar embarazada, el tener a un niño dentro tuyo, lo primero para darle es la posibilidad de nazar. Jamás una madre debe negar a su hijo la posibilidad de nazar. Si una mujer, no importa la edad, no importa la condición, no importa la circunstancia, si una mujer está embarazada, es porque Dios ha puesto ahí un alma, un niño que tiene un futuro y algo que va a hacer en esta vida. Y es porque Dios le ha regalado a esa mujer, con los años que tenga y en las circunstancias en la que esté, la tarea grande, importante de ser madre. Lo primero es regalarles a los hijos la posibilidad de nacer. Y a partir de ahí... Comienza todo. Los hijos merecen tener una familia. Es responsabilidad de las madres, por supuesto, junto con los padres. Regalarle a los hijos tener una familia. Tener una familia quiere decir un papá y una mamá que se ocupan de ellos y que le dan el marco que necesita para poder crecer bien. Los hijos necesitan eso. Nosotros necesitamos debemos tener la experiencia quizás cercana y quizás la experiencia personal de lo que significa crecer sin papá en casa o crecer sin mamá en casa y como eso es una carencia, una falta, sin duda el proyecto de Dios era otro. Debemos regalarle a nuestros niños familias. Una familia donde recibir el cariño, el afecto que necesitan. La primera llamada entonces será defender la familia. Elegir bien el varón que va a ser el papá de mis hijos. Cuidar esa relación de varón y mujer. Constituir bien la familia y hacer todo lo necesario para que esa familia siga adelante. Los hijos necesitan... Compañía y educación También es misión de las madres Por supuesto, junto con los padres Acompañar y educar a los hijos Pienso y no dejo de admirarme Jesús, Dios Quiso tener mamá Quiso aprender a rezar de los labios de su mamá Quiso alimentarse de su mamá Quiso tener los mismos rasgos de su mamá Y su madre estuvo toda la vida, toda la vida. Qué importante, los hijos necesitan la educación de una madre y la compañía y el apoyo de una madre durante toda la vida. Eso va cambiando, no es lo mismo educar y retar a veces a un niño, a un adolescente, a un joven... ...y después acompañar a un adulto. Pero sin duda la madre debe estar siempre. Dar a los hijos lo que es de los hijos. La segunda pregunta que podemos hacerle hoy a Jesús... ...y que nos involucra a todos... ...¿y qué tenemos que darle a nuestras madres? Como hijos le preguntamos ahora entonces a Jesús... ...y Jesús nos va a decir... ...den a sus madres lo que es de sus madres... ¿Y qué debemos darle como hijos? Y sin duda lo primero será gratitud. Gracias. Gracias a nuestras madres. Gracias por habernos dado la posibilidad de nacer. Gracias por haber sido el instrumento de Dios para darnos la vida. Gracias por haberse ocupado de nosotros. Gracias. Eso todos tenemos que hacerlo. Gracias por el don de la vida. Y a partir de ahí, cada uno puede ir haciendo su lista personal. Gracias por tal momento, por tal compañía, por tal consejo. Pero es importante, hagamos nuestra lista hoy, para darle gracias a nuestras madres. Lo primero que un hombre ve cuando nace, es a su mamá. Las primeras palabras que recibe, son las de su mamá. Los primeros cariños que recibe son los de su mamá. Y eso marca toda la vida. Por eso nuestro corazón está profundamente marcado por la presencia de nuestras madres. Y ellas son las que han sido los primeros instrumentos de Dios para darnos la vida, para querernos, para darnos el cariño. Por eso debemos decirle gracias. Segundo, respeto respeto por nuestras madres, sin duda son algo sagrado en nuestra vida, qué importante educarnos en eso, recuerdo siempre de niño, nosotros éramos tres hermanos varones, después vino la niña unos años más tarde, pero tres hermanos varones que por supuesto nos peleábamos, éramos bastante boca sucia... Mi papá, más o menos, también era varón, por supuesto. Pero mi mamá, ella era como la reina de la casa. Entre nosotros nos podíamos decir cualquier cosa, pero cuidado con levantarle la voz a la mamá. Cuidado con contestarle mal. Cuidado con decir una palabra inadecuada. Mi padre jamás podía tolerar algo así. A la madre se la respeta, siempre, bajo toda circunstancia. Pecar contra la madre es pecar contra la propia vida. Y por eso lo tercero que podemos decir que debemos darle a nuestras madres es el cuidado y la atención que se merecen cuando ya son ancianas, cuando son de edad avanzada. El cuidado y la atención que se merecen. El descuido de nuestras madres, ya ancianas y quizás enfermas, es también un atentado contra nuestra propia vida. Porque atentar contra la madre es atentar contra el origen mismo de nuestra vida. Por último, quizás algunos de nosotros también hoy a nuestras madres deba, debamos darle el perdón. Quizás nos han dañado... Quizás nos han hecho daño porque se han olvidado de nosotros, porque no nos han cuidado bien, quizás porque nos han abandonado, quizás porque nos han dado mal ejemplo. Hoy le debemos también el perdón, perdonarlas y rezar por ellas. En esta misa, entonces, le agradecemos a Dios el don de la maternidad, que es el don de la vida. Le pedimos por nuestras madres, por las que están vivas, le damos gracias por su presencia y compañía, pedimos por nuestras madres difuntas y damos gracias a Dios también por todo lo que ha hecho en nosotros a través de ellas. Termino con la última pregunta a Jesús. ¿Y a Dios qué tenemos que darle? Ven a Dios lo que es de Dios. Así termina la enseñanza de Jesús. Al César lo que es del César. A los hijos lo que es de los hijos. A las madres lo que es de las madres. Y a Dios, denle a Dios lo que es de Dios. No nos olvidemos de eso, que es lo más importante. ¿Y qué es de Dios? Absolutamente todo. Todo es de Dios. Por eso, todo tiene que volver a una acción de gracias a Dios. ¿Qué debemos darle a Dios? Gracias. Gracias. Por todo. Gracias por nuestra vida, gracias por nuestras madres, gracias por todo lo que somos. Si nuestras madres han fallecido, hoy también tenemos que decirle adiós, adiós lo que es de Dios. Mi madre era tuya y es tuya. La dejo entonces descansar en paz. Si han fallecido seres queridos, adiós lo que es de Dios. Le devolvemos lo que Él nos ha regalado, que puedan descansar en paz junto a Él, adiós. Y nosotros, démosle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, que es el centro. Por eso, una vez al año, festejamos el Día de la Madre. Es la ocasión para todos nosotros, si no le hemos dado lo que le teníamos que dar en este año, restituirlo en este día. Decirle gracias, decirle cuánto la queremos, visitarla, preguntarle cómo está. Una vez al año el Día de la Madre, pero todos los domingos es el Día del Señor, todos los domingos es el Día del Señor y por eso una vez a la semana venimos aquí a la Santa Misa a darle a Dios lo que es de Dios, a devolverle toda nuestra vida, a presentarle todo lo que hemos hecho en la semana, a recibir su palabra, a recibir su cuerpo y su sangre. Hoy entonces a nuestras madres lo que es de nuestras madres y a Dios lo que es de Dios recemos Señor Jesús en este día queremos darte gracias gracias por el don de nuestras madres gracias por el don de la maternidad y en nombre de las madres aquí presentes te doy gracias Jesús por esa misión que les has encomendado Gracias por esos hijos, que son bendición y regalo Tuyo. Señor Jesús, gracias por todas las enseñanzas recibidas a través de ellas. Gracias por habernos querido, educado, acompañado. Gracias, Señor. Señor Jesús, quiero pedirte por cada una de nuestras madres, para que les des sabiduría y fortaleza, ...para llevar adelante su misión... ...que sean buenas educadoras... ...buenos ejemplos... ...buenas madres... ...te pido Señor... ...que las perdones... ...si se han equivocado... ...que las bendigas... ...que no les tengas en cuenta... ...las faltas que puedan haber cometido... ...que mires... ...todo lo que han hecho y hacen... ...bendice Señor... ...a nuestras madres... ...y a aquellas madres nuestras... ...que han fallecido... Señor Jesús, recibílas en tu misericordia, tenélas en tu paz, y hoy escucha nuestras oraciones en su favor. Te pido, Señor Jesús, que me ayudes también a darte a ti lo que es tuyo, a Dios lo que es de Dios. Te entrego toda mi vida, te entrego todo lo que soy, te pido el don de la fidelidad, para que cada domingo pueda venir a restituirte lo tuyo, alabarte y agradecerte. Señor Jesús, que eres el Maestro, que enseña con fidelidad cómo debemos vivir. Danos la gracia y te fortaleza para dar a Dios lo que es de Dios, a nuestra familia lo que es de nuestra familia, a nuestros hermanos lo que es de nuestros hermanos. Y que podamos así, Encontrarnos contigo una vez en el cielo.